bienvenidos a la lesión yeah, yeah. del raptor <risa> yeah. acabamos de llegar al millón yeah. feliciados yeah. por eso amigo yeah. Wow, yeah. bienvenidos bienvenidas ya no sé si contaré pues con todos los que sois algún día me perderé un de raptorcitos han llegado a la legión para sonreír con vídeos que hace con el corazón, eres raptor, raptor contigo dan infartos, mi corazón se para cada vez que das un salto con youtubers como tú, para qué quiero la tele, si tan solo un vídeo tuyo me hace reír como un pelele, yo soy de la legión, aún no lo eres tú ¿a qué esperas amiguito? suscríbete ya hazte su, raptor lo que quiere te lo da, pues eres El dinosaurio el último que queda en Minecraft Raptor es un youtuber genial Y eres minijuegos de sonrisas Y bondad Raptor lo que tiene te lo da Pues eres sabe el último que queda en Minecraft Ha volado con el litras Ha troleado al noob Ha viajado a dimensiones que más quisieras tú Ha dibujado mal jugando al pinturillo Grabamos escondite Corre Raptor que te pillo Y es que es el más kawaii el posar en la foto Adivina el animal un raptor no, Cariño te graba, con amor te lo edita Él es Raptor, el conejo al que nadie imita Pues él es especial, un ser inigualable el Raptor, te queremos, eres insuperable Ya sois más de un millón, ya vamos por los dos Pues la legión es infinita y sitio para todos Raptor, lo que tiene te lo da Pues él es dinosaurio el último que queda en Minecraft Raptor, es un youtuber genial Miráis de minijuegos de sonrisas y bondad el Raptor, lo que tiene te lo da Dinosaurio el último que queda en Minecraft bien, <risa> bien, Felicidades Raptor yeah. Yeah, yeah, yeah. Raptor lo que tiene te lo da Pues el destino se abre el último que queda en Minecraft Raptor es un Youtuber genial mira es de minijuegos de sonrisas y bondad el Raptor lo que tiene te lo da Pues el es Dinosaurio el último que queda en Minecraft